Aspirantes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simon, Edward con una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Creo que este año no lo habíamos hecho nunca. Así que lo vamos a hacer hoy. ¿A qué cosa? El día del mal humor. Ah, me parece que tuvimos. Sí, el día del mal humor. No, no lo hicimos no, nunca o sea, este me año. Que no, no importa. Si lo tuvimos no me importa. Me chupa tres huevos porque 12, hoy lo vamos a hacer de nuevo. 12 mails. Y, Seguro que es un spam y, de mierda. Y el 90% de y esa cosa de... Cuando estoy de mal humor, puteo. Dios, Dios. ¿Por qué? Así tío? que mientras yo hablo, y voy. Puteando Billy les va a hacer la cuenta de cuánto le debemos pagar al Confer en multas eh... ¿Cuánto vale un puto, por ejemplo? Y un puto te está saliendo en, en, en algo de dependencia estatal y unos mil pesos ¿Y romper el ojete, por ejemplo, cuánto sale? Y romper el ojete 50. Porque está, está empezando a ser bien visto eso de, del ojete roto No sé por qué Le, por últimamente... ¿Por, por el que lo rompe, pero no por el que se lo rompen No, sí, está más aceptado porque uh, se está volviendo, sobre todo Rosario, que es gay friendly. Que... Rosario no es gay friendly. ¿Sí? Todo lo contrario, si después el otro día salió... A ver. ¿Qué salió? ¿No fue en la capital o en algún lugar de eso que salió que el 56% de los rossainio pensaban que era una enfermedad bueno pero tenés, <risa> tenés un 48% que te está diciendo por lo menos cuando todo me el me mundo sabe bastante. que son una manga degenerado, no tiene nada que ver con una enfermedad no no sé. <risa> después va, vamos a tener un psicólogo sí, para un para psicólogo, para estas cosas. querés llamar a un psicólogo, llamamos a un psicólogo, lo buscamos en la guía no, pobre ¿por qué pobre? porque no hay, no hay psicólogo, cobran caro seguro Pero por salir en la radio. Ah, voy a decir que, que, que chapas... Por, lo hacen gratis, por claro. chapa. Por la chapa. Y salen por la chapa, claro. Bueno, Martín paró de hecho. Quería hacer las cosas bien y viste, la EPE lo cago. Pero bueno. La, la... Me recago en la EP. Ay, en serio. Y en, y en Movistar. Y en Movistar y en Luciano Redigonda. Ahí está. Ay, que mamá. no vino. Que se hizo la rata. Sí. ¿Qué dijo? No que escuché. está queriendo comunicarse, Luciano. Oh, pobre. Sí, que se joda. Sí que se re joda. ojalá ojalá que la tienda el contestador y que esté llamando de un celular sí, lo vamos a llamar no durante todo el programa lo vamos a llamar Llamemos la a la porque Llamemos quiere la hermana que está re fuerte eso no, sabes qué? hablemos todo el programa de la hermana de, la de la hermana. Redigonda exacto es como Redigonda pero más linda mucho más linda no sin se pare... pinchila obviamente no, vos sabés que, que, que la vagina tiene que la Redigonda... de pinchila atrofiada no se sabe si es un nuco o no Pa oh. Así que a lo mejor coincide en eso eh, Un no eh, uno puede decirle piro por Redigonda. Bueno, yo no sé si me voy a calmar de acá a la una de la mañana Yo no sé Quizás siga no. juntando calentura y termine a las puteadas cagándome a trompadas con Billy, por ejemplo ¿Por qué? qué? te hizo Billy? No, Billy no me hizo nada, pero me... uno sabe que Vos viste que la gente cuando se enoja normalmente se la descarga con... No con el culpable, sino con el primero que se le cruza Ah, yo, yo tengo mucha fama de ser el primero que se cruza. Sí. Tengo cara aparte. Tenés cara. Tenés cara de... El de gente que te, se te aparece. trompada porque te cruzaste justo sí. en el camino eh. y dijiste, Chase, sí, ¡pum! Eh. ¿No? ¿Te comiste muchas trompadas así? ¡Bang! ¡Bang! No, no, no, vos sabés que la saqué barata. Yo creo que me podrían haber pegado en serio. No porque les di motivo, sino porque, que, que, viste, la sociedad a veces te hace te hace ser blanco de ciertas cosas o cierta malicia sí. si se quiere ¿no? y yo creo que me la supe rebuscar bien para, para para hacer de mi malicia o no de mi malicia, sino de mi... mi ponerle defecto algo tan irrelevante para la sociedad que, que nadie nadie me golpeó lo mereces, mereces una golpiza da. no va a ser hoy, hoy no la mereces pero quizás la liga Vamos con The Go Team, algo nuevo del nuevo disco de Go Team, que todavía no salió, pero que ya apareció un tema dando vueltas, se llama Grip Like a Vice, y es muy, pero muy, pero muy ochentero, muy por eso nos gusta. Vamos. Pa -pa No, I want you to Basada en la pasión de Cristo Jesús de Nazaret no. oh, Yo sé más que vos Yo sé más que vos El concurso en donde vos no participas Voy a retirar todos los insultos Que le dije a Luciana Redigonda Porque se quedó Lo llamamos Y no se fue a dormir Se quedó despierto Esfuerzo. Y está con nosotros ahora Esfuerzo le llaman. A Buenas noches a Buenas noches, yo no fui porque me dijeron así como que cuatro o cinco ninjas habían tirado abajo la, la antena de Radio Universidad. Es cierto, pero después vinieron cuatro o cinco ninjas y la reconstruyeron. Ah, hay ninjas buenos. Hay ninjas buenos, los ninjas blancos son buenos, los negros son malos, no, no, como todo en la vida. O sea, como en el videojuego ese, Shinobi era... Sí, es blanco, Ginovili, sí. Ginóbili, el ninja blanco. De y había un ninja blanco, me acuerdo, que era de lucha fuerte. Sí, sí, ¿sí? Lucha lucha fuerte? Lucho, fuerte. sí, lucha fuerte. Sí, lucha que fuerte que es una especie de remedio de, de, ah, de ring. Mira, y Rubén Ruizella a veces de del de claro. Ah, pero no sé que se llama lucha fuerte. Sí, lucha se llamaba fuerte. lucha fuerte en la vida de y triunfarás decía el es, el tema. Es cierto. Lucha fuerte en la vida y triunfarás. Y estaba, que tenía unos muñecos estaba, que eran los peores del mundo Claro, eran era, agarrados de los moldes de los de Jimán He Pero hechos con un plástico Que ni, ni, lo, ni los muñequitos Jack eh, Fueron hechos con ese plástico eh, Y me acuerdo que había un personaje que era genial Uno de los malos que era el Gurka Que era un Gurka se uno vestido en inglés así un Gurka de Malduina. No. Y había que luchar sí. contra el Gurka Era genial Pero para nosotros era el bueno el Gurka Para vos Para mí yo, yo creo que las molinas son argentinas Y que algún día cuando algún estadounidense pueda comprarlas Para que vuelvan a ser argentinas, van a ser argentinas <risa> Claro subvencionadas, eh, está bien yo, yo, yo, yo me digo eso, digamos El problema no es que, que las la hayan tomado El problema es que no pagaron lo que valían O sea, pues la Patagonia Ya han comprado toda la Patagonia y nadie se queja o sea, si uno hubiese venido fuera un inglés un yankee hubiese dicho Bueno, a ver, pago hasta tantos millones de dólares por la Malvinas No habría ningún problema Yo creo que habría que haberlas hundido Antes de... Ah, sí, vienen, ¿se la quieren robar? No, no las hay, hundo Hay que hacer como, viste, el nenito que está jugando con el mantel de la mesa y quiere sacar, hay que sacarle la plataforma continental de abajo <risa> Tirá, pa Tirá y se cae segunda sí. sí Sí, yo creo que hay que dinamitarlas Total no sirven para nada. El problema, por Mal, por, el problema con Malvina es que después en películas como Iluminados por el Fuego, sí. como Los Chicos de la Guerra o Falkland, Falkland. O sea, si no fuera por Malvina no, no existiría ninguna de esas películas peor. ¿verdad? Cierto de, de sí, hecho y creo que si, no existiría postigliones si no y, fuera por y, Malmina, y no sí. ahorraría y si no fuera por la, la dictadura también cuántos documentales no tendríamos que hacer que ver no, qué se hacen exactamente es verdad habría más películas de terror de ciencia ficción sí. de... por qué no hay películas con, de terror con con militares por ejemplo acá estaría bueno eh, hay una una especie de intento que que le hicieron los de los de farsa producciones los que hicieron plaga zombie y todas esas sí. películas Hicieron una que se llama, no, no vayas a ese tipo de fiesta o no, no asistas a ese tipo de fiesta, que es un coronel retirado y hijo de puta, se va a su casa de fin de semana, eh, por ningún Buenos Aires, y cae un grupito, así que uno es punk, otro es hippie, qué sé yo, y el coronel retirado junto a su hijo los empieza a matar uno por uno. Está bien, así lindo que, está, está bien, bueno, o sea, hubo un pequeño acercamiento. ¿Se puede conseguir ah, esa película? Manita. Ah, no sé si por la neta. No sé. hay que piratear, si no por rock and pop net decís ¿Sí? eh, y los muchachos de Fossa creo que el cero problema tenían, una vez habían descubierto que existía una copia pirata de una de sus películas en Estados Unidos y se pusieron Sí. ¡Guau! la piratearon allá somos grosos, llegamos, llegamos ya. y en los extras de, de, de Miami Vice, la película, la última Michael Mann sí. o se la filman en Ciudad del Este una parte <ríe> En parte aparece Michael Mann cagándose de risa que compró por dos dólares una copia de trucha de Colateral. <risa> y la vuelta que es otra película. Y le vuelta orgullosa diciendo ya ah, conseguí dos dólares, jaja, qué grosso Esos son los tipos que valen la pena, no los que luchan en contra de la piratería y todas esas cosas. Exacto. Bueno... Vamos a hablar no, no, no. de los finales sí. de temporada de claro como como hoy no, no no fui sola de columna de cine a la distancia me doy el lujo de hacer de hablar de series de televisión eco, es claro. como que perdés poder de, poder a distancia venía a causas todo tu poder de hacer la de cine y allá hacer la de series claro se pierde el poder sí sí, sí es verdad claro sí, las dos, si dos series un poco más lejos hablo o sea si estuviese hablando de San Nicolás ya hablaría de programas de Canal Cinco los sábados sí. de <ríe> vuelve a fondo vuelve a fondo mira ficha por la calle siempre uno se regode regocija que ese, sí. de que una vez por año lo ves en la si fichas esto tenías un gallo en la boca y lo querías largar por algún motivo <risa> Sí, guárdeselo y tíreselo al gordo eso, de la fondo. Eso Y unos afiches gigantes que no sé si lo vieron de que. de las pastillas de RF. No, no vi. En serio, hay, hay unos cartelones gigantes por toda la ciudad de que volvieron las pastillas de RF. No, ¿sabes no volvieron, ¿no? la relanzaron. Sabes la relanzaron, que vi? Bueno. Y que lo vamos a relacionar con el tema justamente de la serie que vamos a hablar. Los lo? de viner unos gigantes, gigantes de viner y no sé quién. Ah, ¿eh? Yo no sé por qué no. Bueno, lo... ¿Vin Artesio? Sí, que, ¿a qué te hicieron acordar? A mí me hizo acordar mucho a Lost. A la, el, parece la letra claro, de Lost claro, con claro, ese sí, cielito. Parecía así una cosa así como vamos con, con, con nosotros dos o se van a querer ir, ir a vivir a una isla desierta, ¿no? sí. Sí. Eh, Realmente presten la me me atención. La dinámica rural a Lost y a dinámica rural. Sí. Presten atención al póster eso porque realmente es la, es la misma tipo. Yo creo que es la misma tipografía de Lost y encima sí, con hay, ese cielito muy de Lost. Parece ¿sí, que falta el avioncito. A, ¿A qué quisieron apuntar con eso? Sí, al avión, Pero, claro. Yo no sé cómo no lo no pusieron nunca una campaña que diga Winner Winner. Winner Winner. Ah, yo no mío, sé es, qué, quién no avispado que no hizo eso. Vie Winner, vote for Winner. Los operadores de campaña se están perdiendo muchas cosas. Sí. Sí. Realmente... Si sí, Winner sí, fue a Si por fue allá... Winner Winner me encantó. Winner, winner". Es genial. Yeah. Pero si se afiche no se entiende a dónde apunta. Me atelo al telo. <ríe> ¿Volvamos con Perezotti? mi telo te llega al ah. telo. Ah, con Perezotti en ¿no? el metes porque te van a matar. No, no, no, ah. Me va a vender medicamento adulterado. Claro. Bueno, para volvamos, volvamos este al tema. Este tema. Sí, es como que eh, yo creo que a, a partir de, de la difusión del DVD y de la internet... Eh, Las series han alcanzado como un nuevo estatus que antes no tenían. ¿Sí? Se acostumbraba más a esta cuestión si uno piensa, sobre todo en, en series, digamos, de, incluso de, de mitad de los 90 o fines de los 90 para abajo. Los capítulos solían ser como más unitarios, era más. Si bien había, había una historia madre, digamos, esta cuestión del continuadano. No era tan fuerte, era más propio de la telenovela que era la sí. serie. No, Hay serie que... de ciencia ficción o, o de acción o de lo que sea, de aventuras de clásica digamos, y es muy difícil encontrar una línea así narrativa que, que esté tan fuerte relacionada de, de capítulo a capítulo. Y eso es como un fenómeno más de ahora, que yo creo que sea cuenta cuestión, digamos... De, de que un poco como se va reformulada la naturaleza de la serie, se tiene la voz cada vez más narrativa, está más, más cercana al cine, y, y digamos, partiendo de esa idea, cada capítulo, claro, si, si uno lo piensa bien y, y saca a veces de lado toda la subhistoria, las tramas personales, qué sé yo, hay muchos capítulos que parecen como si fuesen simplemente una secuencia de una gran película. Sí, yo, a mí, yo disfrutaba mucho. Me gustaba mucho y me parece que fue uno de los que también empezó, no sé, no empezó, ¿no? Pero cuando los expedientes X a ver, que alternaban a veces capítulos que tenían historias particulares unitaria, chiquitas, que, unitarias que terminaban en uso, y a veces se mandaban esas historias más tramo, complicadas, claro. la trama así más grande de los expedientes X, donde por ahí te continuaban tres o cuatro capítulos o te los iban echando con la historia grande. Y me parece ya, mucho más interesante ir y seguir esa historia, que cuando iban y peleaban contra el chupacabra, por ejemplo. Claro, claro, sí, no, totalmente. Sí, sí, bueno, pero sí, el pendiente y tenía un poco de eso. Eh, después, después lo reforzaron con la peli. Claro, wow, lo claro, abajo. exactamente. Incluso estaba esta cuestión de que si vos no había visto la peli, cuando saltaba de temporada a temporada, te perdías Claro. Idea. Era un gran capítulo doble que lo tenías que ir a ver a, al cine. Bueno, pero entonces, las dos series y del 2007 y fueron... Tema, bueno, y el tema es vol volviendo a eso, digamos, sí. yo creo que un poco... Antes de, de las series que vamos a hablar, ahora, yo creo que un poco eh, la serie 24 impone un poco también, o refuerza este sí. modelo, digamos. La, eh, recordemos que es una serie que son siempre 24 capítulos que ocurren en 24 horas de un día. Claro, eh, como si fuera en tiempo real. Como si fuera en tiempo real. Y un poco impuso también ese modelo. No, no sé si será un, toda la explicación a, a este fenómeno, pero fue una de las grandes precursoras. Y las dos grandes siete, series del 2007, A una ver. que ya, ya arrancó hace tres años, para vos y sí, Billy. Eh, El otro es Grey's Anatomy. La eh, <risa> hace ya tres años, bueno, venimos con Loft, que se ha vuelto Loft. un fenómeno eh, increíblemente masivo. Eh, lo loco es una serie que la ha visto todo el mundo y con todo el que hablas o la alquilón de DVD o se la estuvo bajando en internet hay muy pocos que te dicen sí le, la estoy siguiendo por Canal 3 que, sí. que es donde la están pasando y es muy raro también el fenómeno porque yo la mayoría de la gente que conozco de todos lados está viéndolo o por lo menos vi algunos capítulos de los y fue pero muy es difícil medio, ver más, unos al, capítulos al... Yo creo que el, el 99% de la gente que vio algo de los se enganchó Quiere ver todo, claro Quiere ver todo Está, Los fanáticos que se activan tres veces seguidos claro. Cuando vos te la bajás de internet también quieres querés ver cuatro o cinco capítulos seguidos Tiene una cuestión muy adictiva Que, que parte principalmente del misterio que genera de la serie Siempre re redoblando la apuesta En vez de resolver algo, lo triplican el misterio claro. Además cuando arrancó, la empezaron a dar directamente por... A xn que en ese momento no lo tenía mucha gente entonces claro, muchísimos no, quedaron atrasados incluso el primer capítulo como gancho lo pasan en sony claro yo me re y después hice la próxima en xn y estuve como un año echado que lo quería ver y no y no podía continuar claro y en estos tres años que viene Lost se popularizó mucho el tema de subir los capítulos de internet y que vos te los bajes a los ah, dos o tres días que los estrenan en Estados Unidos... A y los dos o tres, tres minutos que con la banda ancha el tío pues te lo sube así. Y, y los tenés en, con subtítulos ya, con hola. todo, porque está lleno de enfermos que lo hacen. Son Gracias, ¿qué todas sería todas el mundo en, si los, los enfermos? Sobre todo la cuestión de subtítulos, porque ahí ya no es tan sencillo. No. Y en cu materia de ahora, o sea, tenés la serie, tenés los subtítulos, todo. O sea es increíble que gente se tome tal trabajo también es increíble poder visitar los foros de muchos de los fanáticos de los, por ejemplo sí. por las teorías que tiran para buscar una explicación una solución a los misterios son tan imaginativas que yo los tendría en cuenta para tenerlos de guionistas muchos de los tipos oh, pero no, pues, es, empiezan a haber entre entre entre detalles muy puntuales y vos lo lees y tranquilamente te cierra alguna explicación a lo que sucede. Que si sí, el problema de Lost es que una serie, cuando uno empieza a hablar no puede hablar nada, porque claro. el que no vio Lost eh, sí. le, le, le, le mata todo. Es muy molesto. No que, que cae un avión en una isla eh, paradisíaca y empiezan a pasar cosas extrañas, más allá de eso no se puede decir no. mucho. Va a ver que va a resultar que son, que, que son las islas Malvinas. Incluso, claro. Taller de las Malvinas. No, pero está, hace calor. En las Malvinas todo, ¿no? no hace calor. Incluso eh, es molesto. Uno no puede hablar con alguien que va dos capítulos atrás de los. Claro, a mí me ha pasado eso últimamente. Es necesario que, que ir a la par para poder comentar algo, porque si no abrís la boca y puedes llegar a arruinarle bueno, todo. Simplemente podemos avisar que, que tiene muchos detalles que juegan con los fantásticos. <ríe> Eh, y que gran parte de los misterios digamos, están relacionados con esta cuestión, digamos, de introducir elementos que por ahí son fantásticos, que tienen que ver a veces con el azar y con el destino, pero mucho más que eso no podemos decir. El tema es que el año pasado, un poco eh, haciendo la competencia a los, apareció una nueva serie que se llama Héroes, que en los primeros capítulos si fue no. una especie de X-Men, ¿no? Con todo Personajes que descubren que tienen superpoderes y esto tiene que ver por una cuestión genética, entonces todo muy parecido a X-Men, pero ya del segundo o tercer capítulo nos vamos dando cuenta que por un nivel de zarpadez que nunca estuvo presente eh, en X-Men y por algunos detalles bastante retorcidos ya va por un camino un poco más oscuro. Se ven pinchiles Y que también tiene una trama que es muy interesante. Eh... Yo lo que escuché siempre, que prácticamente sí. todo el mundo que sabe de cómics y que cada vez que habla de giro mencionan automáticamente a Watchmen. También, también, sí. sí también. Que es una también miniserie, también. ¿no? Que fue una miniserie de... no me acuerdo cuál uno de estos escritores grosos. Gran Morrison, creo. No, estás diciendo cualquiera. No, soy gran Morrison. <risa> no. El Moore. otro. Alan Moore, creo. Alan Moore, no, Alan Moore. Alan sí. Moore. No sé. Sí, no soy un gran experto. No, que no bueno, yo histórico. supongo que después al que le gustó... tiene que eh, Heroes tiene que hacer eso, ir, ir a buscar Watchmen a ver si realmente... A ver si era, si era así. Si era así. Eh, Watchmen está preparando la, la peli Claro, también Está preparando la peli de Watchmen eh, Bueno, eh, también Giro lo que tiene interesante Jugando con toda la cuestión del interactivo Y que no se termine la serie solamente En su emisión en pantalla y eso En la página oficial de Heroes eh, Se pueden conseguir eh, capítulos virtuales de in, in esta dieta Claro. ¿Mm? Sí, una historieta virtual que se sube toda la semana acompañando cada capítulo y que Hay que desterrar la eh, palabra virtual. Es, sí, sí. No es una historieta, cuestiones. te la bajas, sí, sí. después si la querés la imprimir y lo que quieras. Claro, sí, sí. pero sí, es verdad, es una historieta. Una sí, palabra no, de mierda. De a de King virtual. Sail, que es el historietista que también dibujo unas viñetas gigantes que aparecen durante la serie. Claro, eh, que lo que hicieron es el camino inverso, es decir, arrancaron con la serie Y después dicen como para darle más credibilidad, me parece, o como para... Porque es, es, es muy de es muy de, de historieta, entonces arrancar directamente con la serie fue me como agarró culpa. Sí, claro, sí, les sí. agarró culpa y dice, eh, pero no podemos no hacer un cómic de esto. Claro, ya lo van a estar vendiendo seguramente, dentro de poco van a sacar la historia. Sí, seguro. Eso es muy probable. Porque además con la cantidad de personajes que hay, te das para inventar todas las historias de sí, desde que nació cada uno de los personajes hasta que llegó a giro. Un detalle interesante de Giro, hablando de eso, de la cantidad de personajes, es que no tienen ningún problema en agarrarte un par de personajes principales en el capítulo que, que menos te lo espere y te los hacen agarrar de una... Sí. Los matan así, donde te quedas... Pero, ¿y este? y sí, sí. Ocurre bastante seguido, eso, un detalle bastante interesante. Incluso el otro día a mí me comentó alguien que, hab que había visto menos capítulos o no sé qué. No creo que fue con vos, incluso. Me parece que no habías llegado a ver el último... Un comentario así como, hey, no, pero seguramente para la segunda temporada va ah, a resolver sí. vos fuiste. Todo va a, a girar en torno a tal personaje. ¡Pum! Lo mataron al toque. Así, sin ningún tipo de, sí, ni sí. de aviso Lo ¿no presentan. Parece sí. que va a ser un personaje principal y tunga no sé te lo hacen que cagar. Un personaje que va a ser el, el gran villano y golpe de choque contra una pared y sí. Decir, ¿qué pasó? Es espectacular. Bueno, igual eh, y bueno, otra cuestión bueno, que interesa, esta cuestión digamos, que siempre continúan ha vuelto que el tema de los finales de temporada se vuelven una cuestión casi de vida o muerte. Sí. Eh, eh, en la vida de aquel que sigue esta serie, digamos. los finales de temporada son una cosa bastante grosa y que en Estados Unidos, a nivel comercial, eh, digamos, tienen tanta importancia como cualquier evento deportivo, una final de un partido. ¿no sí, sé? Sí. Y finalmente, otro detalle, digamos, que. Leí una, una nota el otro día que era bastante interesante, sobre qué pasó a partir de estas series como eres o, o como Los, qué ha pasado con los temas de la televisión. Que una de las cosas clásicas de la televisión es los temas musicales con los que se presentaban las series, sí. y que después venía un montón de discos, se volvían populares, y después de 40 años uno sigue repitiendo y reconociendo la música de la dimensión desconocida, por uh -huh. ejemplo. Y ahora está todo este tipo de series que introducen con algún ruido nada más y directamente va a la serie y se ha perdido toda esta cuestión, esta tradición de los temas musicales. Sí, Gracias porque por otro a... lado... Los o como Heroes. Claro, que por otro lado series como O.C. o ahora, oh, Grace Anatomy, ah. o no, incluso Gilmore Girls. ¿Qué pasa? Que eh, presentan temas durante a lo largo de la de serie. ridícula. Presentan claro. siempre un montonazo de temas y después sacan los discos vendiendo no, no, todo ese señor, tema. Y que, que eso es esas tres series en particular uh -huh. son un, uno de los lugares que se apropiaron digamos de lo que es el rock independiente justo el rock que pasamos acá en Yolki Palki esas tres series siempre se lo se lo digamos ¿La se, la se ríe se ríe la... claro incluso Llegan a nombrar bandas así. Claro, en Morgan, son... es, es gratuito, es sí, totalmente sí, innecesario, o sea, sí, simplemente como para llegar al estatus de, de, de O.C. Es en fantasma, ese claro, sentido. Porque ya, y... tiene, ya tiene el público de celebrado que las mira y dice que nos falta llegar y a los jóvenes alternativa Claro. Y entonces, qué hacemos? Les entramos por el lado sí. de la banda de sonido. Bueno, escúchame, eh, Lost. Sí. Capítulo doble, el último. Sí. Lost. Es Perdón. en Estados Unidos la tercera temporada. Que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo algo. Eh, sí. ¿Qué fue? ¿Primera y segunda temporada? ¿Fue capítulo doble el primero? ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿no? Y esta sí, sí, sí, cambiaron. Sí. A mí me sorprendió el, el primero... Primer... Pero el primero de la primera temporada, de la segunda temporada. ¿La segunda no fue doble el primero? No, no. ¿Fue doble el último? Doble el último, sí. Ah, está bien. No, está bien entonces. Sí. Bueno, Heroes y Lost, las dos series para bajarse sí. de internet. Bueno, los se consiguen ya las dos primeras temporadas de DVD. Sí. Heroes yo supongo que en poco tiempo también va a estar disponible sí de todas formas tiene mayor Tenía, sabor piratearlo porque uno no gasta ni un centavo puede bajar, o tiene un amigo que se puede bajar si que... sí, se bajan los subtítulos todo muy fácil eso sí mm. totalmente y eso no es piratería eso no es piratería que, que colapse la internet no libre difusión de televisión de... no es piratería puedes hacer lo que quieras sí señor bueno eh, gracias por quedarte despierto sabemos bueno. que mañana te tenés que ir a trabajar no, a nos chupa que... un huevo sí, pero bueno, estuvo bueno hablando más que cuando voy para allá exacto Claro. <risa> Adiós. Saludos a la niña blanco que salvó adelante. Sí, tampoco. Salve, si se fue con mojado y eh, Al final, broma de cuando voy allá. Oh. <risa> <risa> bueno, Vamos sí. con Secret Machines haciendo Lightning Blue Eyes. Me voy a dormir. Chao. ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes. Lines, leading their 15 sordid, wretched, checkered lines. Will they find the solution in time? Using their 15, pristine, moderate, liberal minds. Cheer them on to their rivals. Cause la de da da die da da da di da -di -di -di -di -di. -di da -di da da da da incredible case wondering blindly what the dinner bell will bring 50 celebrity minds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 Eh, ¿quién hora, por favor? Sholky Palki, promoviendo el feedback con sus oyentes. Y igual vamos redondeando un momento fascinante el programa en el que seguro ahora tendremos un invitado que nos hablará un poquito de pero un poquito el... oh. qué pasó ¿Lo tenemos ahí ah bueno no, entonces déjalo en paz no no no no no vamos a dejar a nadie en paz está ahí ya que este esta semana se hizo la rata manchain que no vino el no, si, no se hizo la rata lo hicieron hacer la rata me puso mal el número acá ¿Qué? a decirle que te dé el número y lo vamos a llamar dame, a nuestro dame periodista dame de espectáculos número. pero es ese eso. Dale, escribile, mandale Enter. ¿Para que te escriba? Pero no, esto se hace muy lento si vos lo escribís. Pero es el número que te di Martín, no puede no, no ser. Me puedo el o que lo aprenda, decile. Prende el celular, decile. Ah bueno, en pelea Bueno, no Bueno importa, eh, se acaba el programa. No, no, perdón. no, no, no, ¿Sí? no. Falta un montón. Pero, oh, decile, prende está, el celular, ¿ves? escribile, prende el celular. Ya está. Vos escribile, ¿sabes? prende el celular. Prende el, Prende el celular. Esto es poco televisivo. No importa, porque esto es radio. <ríe> bueno, ahí va. Rápido, corre. Dale. Ahora, Martín Pardi parece un Susano. Fue corriendo a. ¿Qué sé yo? Fue corriendo ahí a, a llamar a Alessandro Machain, que es uno de los tipos que solía hacer este programa de radio con nosotros hace mucho tiempo y que ahora viste. Como la vida te va separando, a veces tenés cosas importantes que hacer y le das prioridad a otras cosas, entonces la vida te llevando por distintos caminos y cada uno asume el camino que tiene que asumir. Y por eso a veces una decisión valiente, el asumir otras cosas, elegir otras cosas, las cosas a las cuales estar acostumbrado para, no sé, romper tu vida, lo que va a ser de algún modo la vida definitiva que vas a querer llevar cuando seas, y cuando llegue el momento dado de tomar esas decisiones importantes, y de tratar de ser una mejor persona. Periodista especializado en espectáculos, nuestro propio Lisandro machain desde la redacción de Rosario 3. Lisandro cavatorta buenas noches. Cubriendo la, la entrega de los Martín Fierros. Desde los baños. De, no, ¿estás en el baño, en serio? Estoy aprovechando. En el baño de Canal 3. Se siente, el eco, se siente eco de baño. Hola. A ver, échate un meo. Oh, eco de las grandes figuras que pasaron por esta empresa. Echate ah. un meo y, y, y. Meo donde están mirando. Y sala, acerca el celular. Claro, a ver, espera. A ver, está el chorro de sala. ¿Dónde Se ver. inhibió. Esto es inédito. No, ¿qué haces? No toques botones. No, bueno, pasa que no puedo tocar la misma mano. Sí, es de verdad, está en el baño. Auténtico, es un baño de Canal 3. Qué chancho, qué chancho. Sí. sí. Ya está. Donde habita está el... Con la transmisión <ríe> de, de, de, de, de El espíritu del meo de sala. Eso, por los grandes que, que me bueno espero preguntas porque la verdad es que no sé de qué quieren hablar no y no sé quién va ganando no es eh, martín fierro va 3 a 1 ganando montecristo parece que era una de un muchacho de pelo largo con una espada contra quién contra quién juega yo no sé nada de la televisión juega de argentina con, ah, tinelli Tine, pero tinelli como sí, que como en tinelli el que bailaba sí sí sí sí ah, un, en en el que el Exacto, sí, sí, que ganó como mejor reality Que en realidad no era un reality tampoco, pero bueno, era un musical ¿Por qué no era un reality? Sí era un reality sí, sí es un reality catalogado como tal, no sé por qué pero... Si sí, hay más de cinco boludos, califica como reality Polémica en el bar Obvio, reality no. Polémica en el bar era más reality Polémica en el bar era un reality Sí, sí, sí, tengo notado un par de curiosidades que fueron sucediendo. A ver, se transformó en un periodista, ya está, lo perdimos para siempre, nota curiosidades. ahora no, nada más. tengo cosas interesantísimas. Por ejemplo, que eh, ganó un programa de radio, conocido como, hace años, ¿no? Ya, La Oral Deportiva, y me sí. causó mucha gracia. No, no te porque ser... no lo conocías a la Oral Deportiva. no, Pero se llama Oral Deportiva, nada, no, déjate de Le gana a pulgas en el 7. Eh, el, el momento más emotivo de la noche fue... La, la muerte de Mazone, ah, eso es interesante también porque pudieron hacer claro. el compilado con muchos efectos sí. de los muertos. Y Mazone lo volverían de y último, y llegó al último, pero llegó con la misma calidad que el resto. Yo creí que le iban a ponchar así como una foto porque el resto estaba muy bien producido. Y Sin embargo, bien, estuve bien. Para mí, el fondo de, la, las imágenes de fondo estaban barbaras, pero habían sido compradas. ¿Sabes claro, qué pasa? Está muy lindo, hecho. Sí. Incluso murió Oscar Moyo y mostraban una batería. Claro. Estaba muy bien. Lo que el, el pasa es que. De la se... Ceremonia de los muertos. Sí. Pero, para ¿eso quién lo transmite? América. Ah, América TV. Ah, no, está bien. No, sí, yo pensé sí. que lo, si lo transmitía Canal 3 a lo mejor tenían los estudios médicos de Amazon y sabían, bueno, este muere en cualquier momento, vayamos no. preparándole. Como el no, okay. que está esperando la muerte de Fontana Rosa. Sí. La, estaba la periodista esta, Lorena Maciel. Sí. De, de Mitre, que también es una puta serie con cara ya de periodista. De Mitre así, en 20 años tiene la cara de. Fanny de, Maldenbaum. De, de, María Rubí Jesús. Tiene la misma cara, pero de joven. ¿Qué guiñazo o qué mal del ¿Qué, qué ¿Y qué murió esa? No, esa está viva y fue con un tajo muy extraño. Un tajo. También nadie abrazó a Graña. Es un detalle lindo. Estaba todo el equipo de producción del Noticiero de América. Sí. Y todos abrazados y Graña un costadito. Mirando para abajo, triste. Nadie lo quiere a Graña, ¿estás diciendo? O bueno no quiere a nadie, no sé eso yo tanto. Ay, ah, el mejor de la noche, ¿sabes qué fue? Sí. Parece que. ¿Para, ya terminó la noche como para andar diciendo lo mejor o lo mejor hasta ahora? Esta altura, qué sé yo. Nunca empezó, no hubo noche, no hubo nada. <risa> a lo mejor hasta ahora, si te gusta. Que había una pobre tal Viviana Romano, que desde acá aprovechamos para mandarle un beso a ella y toda la familia, sí. que estaba encargada de entregar un préstamo a la gente de algo habrán hecho. Sí. Y como no se presentó la gente, nunca pudimos saber quién era esta piba. Ah, ya, dicen, bueno, y ahora entrega el premio Viviana Romano dicen, uh, y, y, bueno, y, y nunca supimos quién era había llamado ya seguramente a toda su familia para <risa> si no hubiera sido sí. entera no, no, no, no, nada pobrecita tristísimo, tristísimo. Eh, eso solo, reportando desde el baño yo lo único que quiero saber la última duda que me queda es ¿estás en el baño escondiéndote para poder hablar con nosotros o justo te agarramos ah, en el baño? De un ya está bien Si querés, puedes hacer... Eh, eh, mientras Para hacer ese celular, queremos escuchar el quilombo que ¿sí? es allá. No, para cerrar la, la cadena del baño. para ah, cerrar. Sí. Ahí son... A ver, ¿será que voy a dar una vuelta? Dale. Queremos Como... escuchar. Ambiente, el ambiente, no, cómo ya. se vive en, en un Por medio de comunicación me de verdad. El cinturón, porque si no... ¿Sí? <ríe> ¿Pu ¿Pudiste hacer todo lo que tenías que hacer? Hasta más no. Lo vamos a... Camino. <ríe> Va a tener la que volver al año. que hice H registrada. Bien. Hola. Sí, estamos. No se siente mucho ambiente, ¿eh? ¿Qué Hola, ¿qué tal? ¿Qué soy soy un muy... la gente me saluda por todos lados. Bien. Conseguiste ¿Qué? que te salude Te vas a quedar hasta las 6, va. va, de una. No, no, hasta ¿eh? la una y media, cuando sí. termine el Martín Fierro. Sí. ya. Me... no me ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? va a Bien. Que me estaba para mal. ¿no? ¿Con quién hablaste recién? Un, un grosso de la radiofonía rosarina bueno Luis Matienzo Bueno, empecemos a robar Alguna locución o algo Sí, para no, la próxima no, Ayer fue no, no ver, bueno. Eh, ahora. bueno, muchas gracias Por el reporte Esto es, es todo muy de coso De, de, de astrológico a esta hora Bueno, para nosotros que realmente nos chupa un huevo Los Martín Fierro está bien Nos enteramos de algo, por ejemplo A mí que en cambio me importa muchísimo Es tu trabajo o sea, che, nos vemos en breve Adiós Un abrazo Vamos con Suburban Kids from B With Biblical Names Chicos suburbanos con nombres bíblicos Haciendo Rent a Rack some more and fall asleep. Getting taped by locals don't have the nerve to ask for food and die of thirst in the back seats of rented ricks. Let's hope these wheels got what it takes to carry us home. Oh, oh, oh, oh. T-shirt salesman and the followers It brings single package systems oh, oh. Soul DJs and you know the riot that that brings I wanna turn all their dance floors Into a burning inferno of pop -pop. I played a piano and I played a guitar I played it on gloves and I played it in bars i wasted your city and I slept on your floors I borrowed your swings and I've heard your hardcore All the scores of the C to the A And the U of today, and it's beautiful Still I can't get enough of it Did you see me eating frosts from your And the rock La producción de Jolki Palki se automedica. Nos vamos. Eh, el disco de la semana viene desde... Desde, dónde? desde los Estados Unidos. Es eh, la nuevo de Dinosaur Jr. que se juntaron y grabaron un disco nuevo. Se llama Beyond. Salió hace También. muy poquito. Y hoy vamos a escuchar We Are Not Alone para todos los amantes del Grudge Esto es Dinosaur Junior Bueno, si para de hablar a más despacio Yo tendría un montón de comentarios ver para decir Pero para no. de hablar muy raro Hasta mañana, porque nos estamos yendo de tarde, chao el besito de las buenas noches